Entre tanta basura mediática Entre tanta desinformación Arranca una buena El periodístico de Radionauta Toda la info que no te cuenta Por FM 106.3 Música hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno yanquis de mierda. Váyanse al carajo cien veces. Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de puro los hijos de Tupac Amarú. Y estamos resueltos a ser libres. Hago responsable de todo esto y lo que pueda ocurrir al gobierno de Estados Unidos que anda detrás de todas las conspiraciones contra nuestros pueblos. A todas Muy buenos días a todas, iniciamos esta mañana de una buena por Radionauta 106.3, arrancamos este lunes 29 de julio, segunda semana de vacaciones para Algunes, mi nombre es Marina Cabral, acá a mi lado, Victoria Bicel. Buen día Marina Cabral, buen día Camila, vos del otro lado del vidrio. Contame la temperatura que te veo muy, muy entusiasmada mirando los datos. Estoy entusiasmada porque no va a llover a pesar de las nubes horribles que hay en el cielo. 0% de precipitaciones, 11 grados en nuestra ciudad, una máxima de 14, la mínima de 7, una humedad del 89%, obviamente. Obviamente todo lo que mata es la humedad. ¿Qué escuchábamos recién Marina? Escuchábamos... Eh, un audio no tan actual, pero algunas cosas las sentimos bastante actuales. Escuchábamos a Hugo Chávez Frías que el día ayer hubiese cumplido 65 años. Una tristeza escuchar <risa> esos eh, discursos. la nostalgia. Todos esos discursos dignísimos. Eh, y, y, y él diciendo esto no se va a romper, esto no, todo está... Latinoamérica, nuestra Latinoamérica unida, Esto. no la va a venir a vasallar Estados <risas> Unidos. Y bueno, ahora debe estar revolcándose en su tumba con todos los avances de la derecha y de Estados Unidos, ¿no? pérdida también de alguna forma una revolución que el gobierno de los Estados Unidos aún no ha podido no ha podido quebrar. Esto lo decía en el año 2008 en el contexto de un acto ahí en el estado de Carabobo en donde le daba un plazo de 72 horas al embajador de Estados Unidos en Caracas para que se vaya del país eh, y decía, bueno, hago hago responsable a todo lo que pueda suceder. Eh, al gobierno de los Estados Unidos, que son los que están a cargo de todas las conspiraciones, eso sonaba sonaba muy actual. Ahí estuvo Maduro eh, homenajeando a Chávez, dijo 65 años de amor, comandante, celebramos su vida reafirmando la lealtad y el compromiso. Eh, Chávez es hoy Acción Viva, Chávez es un hombre que se transformó en un hombre también de un pueblo, de alguna forma. Sí, Evo Morales también habló, dijo... Chávez, amigo eterno, profundizó la solidaridad entre pueblos hermanos y luchó por hacer realidad el sueño de la patria grande del libertador Simón Bolívar. Sí, en realidad todos todos estos discursos que, que se vuelven a ver, se vuelven a ver y son motorizantes y son, digamos, ha generado un movimiento que sí, que no va que no va a morir nunca. Y el superclásico, no sé, yo les escuchábamos los discursos de Chávez rememorando por el por el cumpleañitos, el Alca al alca, es divino ese discurso. Es divino. Todos los discursos son divinos, también el de la ONU en donde le dice que a Bush que había estado el día anterior o un rato antes que dice ayer el di ayer, ayer el diablo estuvo aquí. Sí. Huele a azufre todavía. Sí. Muy hermoso recordar. Y cuando dice Mar del Plata es el la tumba del Alca. Vamos, Chávez. En una ceremonia y to toda la gente se volvía loca porque tiraba como unos hitazos. Sí, un discurso muy muy particular y que ha llegado al pueblo y que ha eso ha hecho de él un nombre de toda una revolución. Macri salió a defender a los intelectuales y artistas que armaron una solicitada. La semana pasada hubo varios intelectuales que... Bueno, la categoría de intelectual la podemos discutir en algún otro programa, quizás. Gente que ha derrapado, ¿no? <ríe> eh, y artistas, por ejemplo. Por ejemplo. Uno que odias mucho. Y Juan José Campanella, que está en una situación muy rara, en una defensa acérrima de este gobierno, Juan José Campanella, Juana Costa, Graciela Fernández Mejide, Luis eh, Brandoni, que Luis estuvo Brandoni quejándose de Aerolíneas, sí, hace, Oscar Martínez, Federico Andajasi, que es otro intelectual, entre comillas, María Eugenia Estensoro, Marcos Novar, Marcos Zaguinis, bueno, igual... Son los de siempre, ¿no? Quintín, este personaje así muy tuitero, eh, firmaron esta solicitada para defender al gobierno de Mauricio Macri. Así es, como decías, la solicitada eh, es una defensa así a, abierta. Eh, dicen que hay mucho eh, que defender de lo realizado, que quedan muchas tareas pendientes, pero que Macri respetó la división de poder. Dicen que se abstuvo de utilizar las herramientas del Estado para fines partidarios. Sí, y el mensaje este de Macri por Twitter, por ejemplo en donde él decía no puede ser que se persigan a los que piensen diferente este bueno, justamente está solicitada eh, también hacía alusión y todo este discurso también hacía alusión como a esta supuesta persecución al gobierno, como esta supuesta falta de eh, libertad de expresión eh, y Macri decía que no que es muy preocupante la intolerancia, que la intolerancia es lo contrario a la democracia y realmente lo que ha habido en más de una ocasión es gente detenida por poner algo, por poner un cántico en contra de Macri en el, en el Twitter que la fueron a buscar a la casa a la casa, sí, exactamente, pero eso es bueno pero supuestamente en este mensaje bastante cínico, está preocupada porque eh, no pueden haber democracias intolerantes Estuvieron viendo las repercusiones sobre lo que dijo Aníbal Fernández. ¿Qué fue exactamente lo que dijo eh, con exactas palabras no lo tenemos acá, pero creo que podríamos reproducir lo que no le dejaría dijo que no le dejaría a sus hijos a, se los dejaría a Barreda antes que a Vidal. A Barreda antes que a Vidal por esta campaña de ¿a quién le dejarías a tus hijos? como esa frase que se había viralizado de algún tipo de campaña de de Vidal Bueno, ¿con quién dejarías a tus hijos? Como ese, esa interpelación a los padres. Y la carita de ella, de Heidi, de obvio, me los dejarías a mí, a tus hijos, ¿no? Y entonces Aníbal Fernández dijo, tremendo, no era necesario hacer alusión a este, a este femicida. Eh, ayer estuvo Kicillof hablando con Magario en Radio 10 le hicieron una entrevista y salió a despegarse de estos dichos, dijo, bueno, esa comparación me pareció que, que no daba Dijo, tengo muchas cosas para decir del gobierno de Vidal, creo que hay mucho marketing, mucho pro mucha propaganda, hay mucha campaña sucia y no se ha hecho demasiado. Bueno, y ahí dijo que estaba preocupado por la salud, por el trabajo, por distintas cuestiones, dieron una entrevista, pero salió a despegarse de los dichos de, de Aníbal Fernández. Pichetto dijo, le dijo a Vidal, yo sí te confiaría a los chicos. <risas> en un acto en Mar del Plata eh, estuvieron aprovechando mucho, exprimiéndolo al máximo también. Bueno. Encima con esa imagen tan maternal que que despliega a Vidal sí. con esa voz suave. Sí, ya está hecha la mamadera. Habla más de lo que dijo habla más de quién lo dijo que de mí dijo maría Eugenia vidal eh, bueno y también bueno por supuesto acá vidal salió a defender uh, de alguna manera no habló tanto so concretamente sobre lo que dijo aníbal pero salió a tirar frases como nosotros somos eh, no somos esto no somos esta violencia salió a hablar sobre las mujeres Eh, sobre ¿no? cómo apoy apoyar a las mujeres, a, eh, se va a estar mostrando con productores eh, agropecuarios de la provincia, con jubilados, las fotos con los bebitos y las declaraciones en cada ocasión de que van los medios eh, de acá estamos nosotros, que sí estamos con la gente, que sí estamos con los niños... Eh, 15 días faltan para las PASO, lo que nos espera. En lo que nos espera, días. porque esto ya es cualquier cosa. <risa> y cualquier Kicillof discusión. también eh, repudió los dichos de Aníbal Fernández, también aprovechó Kicillof. La comparación con un femicide me resultó penosa, dijo. Eh, bueno, Magario también, contabas Magario, una frasecita también como lo de Cristina con los productos donnga y cuchuflito el otro día bien está recorriendo los canales este personaje cuchuflito que es un señor que fue famoso en algún momento por el personaje cuchuflito lo invitan a los noticieros no, no, y le no, preguntan cosas bueno qué te parece esto que dijo Cristina bueno como que él tuviera lo que ver entonces está reflotando también ahí su carrera y él tampoco que está muy preocupado por lo que dijo Cristina entonces ya nos es un exprimir cualquier cosita si quieres comunicarte con nosotras aquí en radio nauta lo puedes hacer a nuestro whatsapp al 221 6 70 también nos puede llamar a nuestro fijo al 451 69 17 o comunicarte por cualquiera de nuestras redes sociales vamos a escuchar un poco de música y seguimos al aire de una buena por radio Nota. Mano, fica com Deus, com onde a gente se tromba a firmeza. Beleza, mano, fica com Deus, com onde a gente se tromba a firmeza. Pena que corre é meu grau. Pena que corre é meu grau. Pena que corre é meu grau. Pena que corre é meu grau. Beleza, mano, fica com Deus, quando der a gente se tromba a firmeza. Beleza, mano, fica com Deus, quando der a gente se tromba a firmeza. Você é minha irmã, moleca. Você é meu irmão moleque Mano, der, beleza, mano, fica com Deus. Quando der, gente se beleza. mano, fica com Deus. Quando der, gente beleza. Eu tô feliz com seu sucesso. Eu tô feliz com seu sucesso. Muito feliz com seu sucesso. feliz seu sucesso. Beleza, mano, fica com Deus. Quando der, gente se encontra beleza. Beleza, mano, fica com Deus. Quando der, a gente se encontra pra beleza me manda beijo pra menina me manda um beijo pra menina me manda um beijo pra menina me manda um, um beijo pra menina você é mesmo moleza beleza mana aqui valeu oh, se você vê mais como é que tá assim? bicho mas acontece que a gente tá tão perto do dono pai né começando tô eu tô tá tá de puta de, de bota Eu tô feliz com o você... Aqui, meu irmão Eu tô feliz com o seu Você é meu irmão, moleque você, você, você é meu irmão, moleque aqui Eu tô feliz sucesso, eu poxa, hein? Radionauta.com.ar FM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 quiere crecer es por acá necesitas una buena toda la info que no te cuentan está en radio nauta 106.3 Thank you. Thank you. Fasacal, la fábrica platense, fue denunciada por quemar y enterrar cuerpos en la dictadura. La ex empresa productora de cal Fasacal, ubicada en el barrio de Hernández, fue señalada por un vecino y sobreviviente de la dictadura como un lugar donde ingresaban personas detenidas, se las torturaba e incineraba en los hornos del establecimiento. El testimonio ya forma parte de una denuncia penal radicada desde fines de junio en el Tribunal Federal Número 3 de La Plata, en donde se solicitó resguardar los elementos de pruebas en el predio y la intervención del equipo argentino de antropología forense. En un pajar de malas noticias. Títulos en Una Buena. aumento en los alimentos de la canasta básica. El observatorio de políticas públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda reveló que los alimentos de la canasta básica aumentaron un 60,8 por ciento entre junio de 2018 y junio de 2019. El informe remarca el aumento de los productos básicos sobre la inflación. Leche, lácteos y huevos, aceites, grasas y manteicas, café, té, yerba y cacao, carnes y derivados. Todo básicamente aumentó. Denuncian que Casación avaló un caso de gatillo fácil. Así calificó Hijos de la Plata a la sentencia emitida a principios de julio por la Sala 2 que confirma la absolución al policía del Grupo Halcón, Cristian Daniel Duarte. Duarte había sido acusado de un doble homicidio del que fueron víctimas los jóvenes Mauricio Andrada e Ismael Perusato en febrero de 2014. El fallo será apelado ante la Suprema Corte. No van a cerrar el jardín maternal del hospital de niños. Después de varias semanas de incertidumbre y de lucha, la comunidad educativa del jardín maternal celebra un principio de acuerdo. En el acuerdo, la cooperadora del hospital donará al Ministerio de Salud el edificio que ocupaban a partir de agosto, por lo cual no se procederá al desalojo. Esta sería nuestra una buena del día. a Milani En La Rioja, la querella de la familia de Pedro y Alfredo Olivera pidieron 20 años de prisión para el ex jefe del de ejército y otros dos acusados por los secuestros y torturas que ambos sufrieron. El juicio comenzó el 3 de mayo pasado y finalizará el próximo 9 de agosto. La querella reclamó la misma condena para el teniente primero Alberto Solano y el ex juez federal Roberto Catalán. Trump reinstaura la pena de muerte a nivel federal. Después de más de 16 años en suspenso, el gobierno de Donald Trump va a reanudar las ejecuciones en casos federales a partir de diciembre de este año, a pesar de la creciente oposición a la pena capital. Este jueves, William Barr, el fiscal general de los Estados Unidos, informó esta decisión y pidió programar las ejecuciones de cinco presos que fueron condenados a muerte. Ya cualquier cosa... Israel destruye casas palestinas. El Estado de Israel destruyó este lunes pasado al menos 12 edificios con más de 70 viviendas de palestinos en la periferia de Jerusalén Este, territorio que si bien está bajo la autoridad palestina, se encuentra del lado israelí. Esto se considera la mayor operación de demolición de viviendas desde el año 1967, año en que Israel ocupó el este de Jerusalén. 20 minutos faltan para las 9 de la mañana, 11 grados en la ciudad de La Plata. No se esperan lluvias para el día de hoy, lo repetimos para que si van a salir, no salgan con paraguas, salgan a brigades porque sigue haciendo frío en la mañana del día lunes. Si pueden, no salgan también. vamos a Si pueden, no salgan, sería sería mucho más lindo, ¿no? Bueno, estamos podemos soñar, podemos volar. Y escucharse tomando un matecito este tema de casú. No te el billete baby tengo la cancha ensunday da baby todo eso que me tiran en el lobby cada día se le va mami aquí vamos a muy arriba no la gravedad a tu quiere que mate su corecita, a toda darle uta como le meto al trap. Y quiere que la lleve como a vacilar, quiero comprarme una nine. Paga na lejo just son, papi sabe que soy que se clau. Del éxito tengo la llave y yo quiero comprarme una nine. Paga na lejo just son, papi sabe que soy que se clau y lo que yo quiero quiero Millones, millones, las situaciones Son buena para pensar en los millones Habilidades, condiciones Y tengo municiones pa' todo el que me traicione Siempre fue una trampa ese papel de buena Todo fue un plan pa' quedarme con tu cena Tu prestas tu premio, tu droga, tu nena Tu puesto, tu talento y tu gana Mami, mami, ven, mami, ven Móvete para mí que tengo cien, tengo cien. Y aquí acaso no me ven, no me ven Yo no sé tu Barbie, papi, por no soy mi bien No me ven, le cumple su fantasía Is it que no le hacía, di para por mi por de la vida, le compró su fantasy ah Is it the que no le hacía, papi ahora hoya, comprarme una nave que se amela, una nave donde que entremos los dos, pa de que no, roarnos el odio que no cuento, comprarme una nave que se una nave donde que entremos los dos, pa con los millones de que van no. Si vas a matar por nuestro amor Yo no quiero nada media, así no soy yo No me mientan, no me rompan nunca el corazón Que soy buena en todo, pero Vengándome la mejor Como arcángel y de la traficando Nadie entiende bien lo que está pasando Que la nena nos está castigando Que de este el yo mando Bancos los millones de capanó Robarnos el oro y quedarnos con to Comprar una nave que sea veloz Una nave donde que entramos los dos Bancos los millones de capanó Robarnos el oro y quedarnos con to Esto es tan potente es, algo, es, es una fuerza inédita Entre los argentinos Necesitas una buena Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta, 106.3. minutos faltan para las 9 de la mañana y continuamos aquí al aire de una buena por Radio Nauta transmitiendo desde el Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez. Y nos preguntábamos hasta qué punto puede llegar la precarización laboral, ¿no? ¿Hasta qué punto pueden abusarse estas empresas? ¿Hay limites, nos preguntábamos. ¿Y algún tipo de límite Pareciera que no? Pareciera que no. El día de ayer se dio a conocer una noticia, que se dio a conocer entiendo por por una persona que pasó por ahí y vio la situación, parece que había un trabajador, no quiero no sí, quiero lo mentir. lo una chica que tuvo que asistió a este chico que se había caído que con haciendo su camino a hacer un pedido. De una de estas aplicaciones. No dice acá la nota que, que, que estamos viendo, que es de la izquierda del Izquierda Diario. No, no aclara exactamente qué, cuál de las empresas es. No, la chica no lo aclaraba tampoco. Eh, y tampoco lo aclara en, el, en la captura de pantalla que se, que se viralizó. En realidad la chica lo que contaba justamente en las redes es eh, la, lo burdo que fue ver al chico este caerse, estar inmovilizado mandar un mensaje a la encargada de la aplicación diciéndole... Porque tuvo un accidente, ¿no? Lo atropellan eh, llevando el pedido. Así es, lo atropellan llevando el pedido, lo avisa y le contesta a la chica que se ve que es la encargada, le contesta cómo se encuentra el pedido, no importa nada. Está en buen o mal estado para poder ser entregado y él le contesta, no lo sé, no me puedo levantar y le ella que es una carina, no sabemos no sabemos más nada, eh, una encargada de también de esta de esta empresa. Me espera su momento, por favor. Ernesto, ¿me podría mandar una foto de los productos, por no, favor? No. Y Ernesto le contesta, "No puedo moverme." Entonces ella le contesta, "Es parte del procedimiento, por favor." Tendrías que mandar una foto para poder cancelar el pedido. En la imagen se ve el celular con una mancha de sangre en sí. el borde. Es tremendo. Eh, es tremendo. Janino, eh, Janine Otero fue la chica que lo contó, que le socorrió al chico. Y contaba también que Ernesto estaba tirado en el piso. Y con la pizza tirada. Viene Ay, no. el chico que había pedido la pizza tirada agarra la pizza y se la lleva así así cerró no la sí. <risa> la escena con eh, la persona que la había pedido llevándose la pizza en no le importado no le importaba nada a nadie eh, es tremendo porque además esto sabemos que estos trabajadores y trabajadoras son muchísimos muchos eh, también personas que, que vienen de otros países inmigrantes toman este estos tipos de trabajo que emplean a, ya se ha calculado, a 1.200.000 jóvenes en nuestro país que en general eh, son trabajos en donde las condiciones laborales son completamente flexibles eh, y precarias son eh, trabajos en donde no hay aportes ni obra social, obviamente ni ART eh, y hay algunos sindicatos que los han estado nucleando en el último tiempo pero es muy difícil para ellos poder organizarse porque es un trabajo en donde todo el tiempo entran y salen personas, en donde estas mismas aplicaciones los evalúan constantemente a ver cuánto más trabajan, a qué peores zonas llegan, qué peor horario hacen para que vayan a, como ascendiendo. Eh, y son condiciones realmente tremendas, como se grafica acá en este caso. También nos habíamos enterado el año pasado que empezaron a organizarse, a, a gremiarse los trabajadores de Globo, y lo que hicieron fue terminar despidieron a todos los los todas las personas que habían promovido esa organización eh, a todos los que estaban agremiados eh, y la manera de despedirlos además es así como tan siniestra como la la flexibilización laboral es sacarlos del sistema, es bloquearles el sistema para que no los puedan usar más así que es eh, no, no hay límites en, en, en esta esclavitud que están proponiendo estas empresas. contactarnos con contactarte con nosotras a través de nuestro Facebook, Radio Nautas, a través de nuestro Instagram, Radio Nautas 106.3. También nos puedes pedir un tema, nos puedes mandar saludos eh, a nuestro WhatsApp al 221-670-5190. Ya falta nada más que 10 minutos para las 9 de la mañana. Vamos a continuar hasta las 10 en el aire de una buena. Seguinos escuchando y hacemos una pausita.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 radionauta.com.ar me impresionas le digo el conocer paga este tipo de cosas sí. necesitas una buena toda la info que no te cuentan está en Radionauta 106.3 Cinco minutos faltan para las 9 de la mañana y esta vez tenemos que contar que, bueno, lamentablemente eh, el Teatro Argentino el día viernes se eh, realizó un abrazo simbólico por la grave situación eh, que está atravesando en relación a la falta de presupuesto, a la falta de programación a distintas cuestiones que tienen que ver con la infraestructura y también con las condiciones laborales. Para profundizar un poco más eh, cuál es la situación de los y las trabajadoras del Teatro Argentino, estamos en comunicación con Julio Rizziardi, que es escultor y además es delegado por la Junta Interna de ATE. Buenos días, Julio. ¿Qué tal? Bueno. Hola. Hola, sí. Ahí, sí. ahora sí te escuchamos. De acá te saludamos Victoria y Marina. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poco qué es lo que los lleva a ustedes como trabajadores y trabajadoras a realizar este abrazo simbólico el día viernes. ¿Cuál es la situación que están atravesando? Sí, la convocatoria al abrazo es una más de la, una serie de, de convocatorias y, y medidas que venimos tomando eh, desde hace ya, en realidad, varios años de, de gestión, de esta gestión, Eh, de María Eugenia Vidal al frente de la provincia de Buenos Aires y, y por lo que entendemos es una mala gestión por lo menos en lo que refiere a los organismos de cultura de la provincia eh, nosotros, particularmente el teatro eh, se vio involucrado en una en una obra que tiene que ver con infraestructura desde hace tres años más o menos el teatro prácticamente está y eh, está parado hay muy poca producción algo algo se ha intentado sostener eh, lo que tiene que ver con el taller que algunos conciertos eh, y alguna algún intento de, de llevar adelante algunos ballets pero pero el teatro eh, hace tres años que se encuentra con el escenario cerrado eh, ¿Cuál ¿Cuál que... es la obra que supuestamente deberían haber hecho en este tiempo? La obra la obra original eh, tenía que ver con algunas cuestiones que sí entendíamos que, que tienen que tienen que eran que eran importantes por ejemplo lo que es la maquinaria del escenario eh, lo que eran las coberturas y la impermeabilización ya que es un, un edificio eh, muy grande muy importante eh, es una obra que ha tenido poco mantenimiento los 20 años eh, que hace que, que está en pie y eh, Y, y digamos calcular que yo mis talleres están en un cuarto subsuelo donde yo trabajo y, y teníamos agua que se filtra desde la vereda y desde el quinto piso hasta hasta hasta los subsuelos eh, esas eran obras que entendíamos que era importante las torretas de incendio que no había sí. eh, alguna alguna cuestión que, que, que obviamente que Eh, había que subsanar lo que tenía que ver con la calefacción lo que tenía que ver con el aire acondicionado eh, las calderas eh, están est estaban y están todavía en muy mal estado eh, lo que sí a lo que sí se dio prioridad en la obra eh, fue a la iluminación de la fachada con luces led a a la instalación de maceteros y bancos en la Vereda lo más visible digamos así, lo cero. más visible eh, entendemos que la que la infermeabilización se hizo pero la verdad que eh, o se hizo mal o hay algo que, que está fallando porque todavía sigue habiendo filtraciones y sigue habiendo zonas inundadas del teatro eh, la parte del escenario eh, no ni sí si, no sé si, si si ni siquiera está eh, licitada se cambiaron todas las butacas eh, por completo, digamos, unas butacas que, que las que estaban, entendemos, que estaban en bastante buen estado, quien estuvo en la sala ginastera eh, se, se, se va a dar cuenta de que digamos lo que faltaba era como mucho una restauración de las que estaban, o, eh, bueno, se levantaron por completo y se, se cambiaron por toda una butacas nuevas, eh, no sé si de inferior o de mejor calidad, no, eso me parece que es relativo, eh, lo que sí es que no había necesidad de cambiarlas claramente, por lo menos en contraste a la necesidad de eh, arreglar la calefacción. Hace dos años que estamos trabajando sin calefacción, este año eh, hubo una reparación a medias de la caldera eh, que hace... Que, que de alguna manera eh, se puede encender la caldera, pero que no se garantice que, que pueda funcionar con seguridad. Es decir que las condiciones de trabajo, de las condiciones en las que trabajan ustedes, quienes componen el equipo del Teatro Argentino, tampoco son muy buenas, ¿no? Esto también se veía reflejado en el comunicado de alguna manera, si no me claro. equivoco. nosotros hace dos meses, decidimos entrar en una retención de tareas hasta tanto nos garantizaran que por lo menos podíamos trabajar con calefacción. Eh, esto llevó a que de alguna manera eh, la gente, los mismos compañeros de, del taller de termomecánica, le, emparcharan, le buscaran la vuelta como para, para para poder generar calefacción, pero no es suficiente porque eso, digamos... Eh, Tiene que tiene es una obra grande son unas calderas gigantescas para, para, para poder calefaccionar el teatro eh, y tiene ahí ahí supuestamente están dentro de una licitación de obras públicas que tendría que garantizar que estén, que estén funcionando las bombas las calderas eh, todo en óptimas condiciones y que la gente que, que las enciende y las apaga y que las mantiene tengan la seguridad de poder estar al lado y que no reviente nada en, en cualquier momento hay una empresa que tendría que estar trabajando y tendría que estar garantizando el funcionamiento y, y no está el 100% del tiempo. Eh, al, a la gente de termomecánica le pidieron la semana pasada que encienda las calderas eh, a la noche durante una función, iba a haber una función de, de ballet y lamentablemente el jefe tuvo que eh, comunicar que él no podía dar las la garantía de que la caldera funcione bien porque las bombas no no hacen circular el agua y eso puede generar algún accidente, así que lamentablemente se tuvo que, que, que suspender el valet. Eh, Julio, ¿sí? hablabas antes de que este abrazo fue una de las medidas que tomaron los trabajadores para visibilizar este tipo de conflictos cuáles fueron las respuestas que le fueron dando las autoridades frente a estos frente a estos reclamos frente a estas medidas de visibilización en, en lo que hace a la, a la obra del teatro eh, las autoridades del teatro de alguna manera se entienden eh, lo que nos plantean es que es una obra que tiene que ver con infraestructura eh, que es eh, otro ministerio y que ellos no han tenido, a mí me parece, digamos, eh, no me parece lógico, eh, pero bueno, yo le tomo la palabra a lo que dicen las autoridades, que ellos no han tenido intervención en la en la obra que se está llevando adelante en el teatro. Eh, que que no, han, no han podido ni siquiera eh, plantear eh, cuáles eran las prioridades, de para que el organismo funcione normalmente. Y con respecto eh, a las formas de, de contratación o al llamado de concursos, que era otra de las cuestiones sí, que, que ustedes reclaman sí, ¿han dado digamos, una respuesta? Lo que tenemos nosotros es, eh, creo que a partir de la misma situación de, de desinterés por parte de las autoridades de cultura de la provincia, eh, eh, tenemos una superposición de problemas de infraestructura, problemas técnicos y problemas laborales también. Hay un abandono de la carrera de los trabajadores, el, el Teatro Argentino como el resto del Ministerio de Cultura está hace años eh, con una deuda pendiente que es que la aprobación de los planteles y las estructuras para que los organismos funcionen con, con normalidad, eso se viene dilatando, eh, ahora se habilitaron alguna serie de de reuniones pero entiendo que hasta el momento poco resolutivas eh, no vemos una voluntad política eh, a nivel ministerial para, para para que para entender que esas reuniones que tienen que ver con los plantelees las estructuras y los concursos eh, el mejoramiento de la carrera de todos los compañeros eh, no vemos un compromiso político en eh, como para darle credibilidad a estas reuniones y ¿sí? un intento de bueno tratar de de alguna manera apaciguar eh, las aguas esperamos nosotros pedimos audiencia con el con el ministro de cultura hace ya en realidad se ya más de un año que no nos recibe y estamos esperando que nos reciba para ver qué grado de seriedad tienen estas convocatorias este mientras tanto nosotros seguimos con con la retención de tarea en diferentes sectores del teatro eh, y el miércoles estamos convocando una asamblea general de todos los compañeros para ver si podemos encarar el problema eh, globalmente eh, entre todos los sectores del teatro. Así es, Julio, te agradecemos mucho la comunicación para Radio Nauta y bueno, desde acá apoyamos todas las medidas y bueno, todo lo que sea para visibilizar este conflicto vamos a estar a disposición. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hablábamos con Julio Rixiardi, escultor y delegado de la Junta Interna de arte nos contaba cuál es la situación actual del teatro argentino. Eh, que desde hace tres años se encuentra en una obra que está parada y eh, con muchísimos problemas de infraestructura, de calefacción, problemas que día a día tienen que enfrentar to todos los trabajadores y que ha llevado a la suspensión también de muchísima actividad. Eh, de hecho... Ahí veíamos que hay un 70 la producción artística me en un 70% en el teatro es muchísimo, así que bueno, los trabajadores van a seguir visibilizando el conflicto a partir de las asambleas de los abrazos como han venido haciendo hasta el momento. Y esto mismo que está pasando que contaba Julio de que lo que resuelven es básicamente poner más bonita la fachada, eh mejorar lo lo que se ve hacia afuera. Y lo que es condiciones laborales o infraestructura O cuestiones básicas como la calefacción No la están mejorando 9 y 5 de la mañana Vamos a continuar con más noticias en una buena uh. El horizonte se desarma entre mm -hmm. las hojas al hundiarse esto a través del cielo cada minuto como nos acerca the Gracias. Podés volver a escuchar las entrevistas en radionauta.com.ar Es como si yo te dijera, este, no sé... Necesitas una buena. Una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta, 106.3.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 Invita y organiza Comité de Solidaridad, Santiago Maldonado La Plata. 9 y 11 de la mañana, seguimos en Una Buena y estábamos escuchando la invitación de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 se da una vuelta por acá por la ciudad de La Plata, es impresionante la cantidad de de, de quechoystenciles, murales que había sobre qué hay o sobre Santiago y que están tapados. Eh, nosotros este, como comité tenemos un mural muy grande que, que está en uno 33, que se si andan por el, con el tren 100 si, saliendo de La Plata se lo ve y ya lo restauramos tres veces. Eh,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 Eh, que presentó Bullrich, digo, es como muy, muy paradójico, ¿no? Sí, estirando tirando a, a un chiste de mal gusto lo que hace en sí. ese caso. Este es, es, eh, es un poco tenebroso, que se busque casi la misma fecha, realizada por gendarmería. Eh, me parece que hay, hay un, eh, un mensaje que quiere dar, más allá de, de, eh, de, de restablecer, aunque sea en el imaginario de la gente, la idea del servicio militar,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 Eh, desde ese momento, pero constituido está desde el, desde el día, del, del día siguiente. O sea casi. que ya tiene dos años el ya Comité años. de Solidaridad por Santiago. Sí, sí, hemos bueno. realizado un montón de actividades no solo la de, lo, la de los años, sino eh, justamente apuntando eh, a, a tratar de, de, de ver, de no sacarle nunca eh, de encima de la vista la cuestión represiva del Estado. ¿Y, eh, y cómo ven en relación al, a las primeras actividades que realizaron en eh,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 bastante explícita, PDH, ¿no? ni sí. explícita eh, quieres repetir la convocatoria? la Sí, por supuesto eh, para cumplirse no, yo me acuerdo, me acuerdo. <risa> <risa> lo, eh, eh, bueno, los dos años de la desaparición del compañero Santiago Maldonado eh, los vamos a esperar el martes este martes 30 en Estación Provincial para el que no sabe es en, mañana. Sí, mañana en calle 17 y 71 eh, eh, ingresando a la planta alta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 Eh, está cumpliendo una función eh, también de acción social, de protesta etcétera, y ese era eh, el objetivo de incorporar eh, eh, al dúo Tierra Guar Pantera Record a la muestra fotográfica a, a esa jornada Así es, Mario Mancini aquí en los estudios Marcio, Marcini Te aquí? pasa siempre que te sí. dicen Mario, ¿no? Sí, todos los nombres No no por no, por no hacernos responsables de que te dijimos no. tres veces Mario pero no, se hacían cargo, siempre Mario, te debe pasar Esto te pasa siempre, así que Nos invita entonces a esta jornada de lucha, el Estado te desaparece, Santiago vive en la lucha. Te agradecemos por haberte acercado hasta acá. Gracias están a ustedes por, por llamarnos y por la difusión. Y están en, en Facebook para cerrar la difusión el Comité de Solidaridad sí, por Santiago Maldonado, ¿no? Exactamente, sí. Para eh, chequear ahí el flyer que es mañana 18 horas, no habíamos dicho el horario. Ah, el horario, Así Gracias, es. Marcio. Marcio Mancini. <risa> Muchas gracias. en el estudio. Bye. empre con verdad hablar nuestro raquijo me expresar con que despertar para poder aportar a esta lucha y resistencia esta vida y vigencia siento que en nuestras venas palpitando el cupam te bordonando porque no puedes negarlo los guerreros del walmapu pues así llegamos cabalgando contra estados, opresores e injusticias de enfrentando muchos años de invasión de usurpación y represión que quisieron integrarnos con su colonización pretendieron aplastar hasta gran identidad al mapuche no lo calla porque tiene dignidad por oh, como violencia continua En el cual hemos vivido el Walmapu es arrasado por los fines lucrativos de las multinacionales en la falsa democracia de gobiernos cuinca que responden a su aristocracia. Hoy los estados, los roban nuestros niños, los encierran en iglesias y escuelas. Con malos tratos configuran el ser racional robando identidad y el derecho a la diversidad. Pero somos preexistentes con origen milenario, este pueblo originario no se agacha, se la va. El sonido del guanmapu es la voz que se levanta Ese puño que no para, que golpea, que no calla Con fuerza haremos frente a su violencia Continuará la resistencia, somos guerreros sos que los huincanos imponen muchas son las injusticias, muchas contaminaciones, muchas son las estructuras que nos reprimen, muchas son las balas militares que nos persiguen. Este sistema huincano tolera nuestra vida, premia la cobardía y la dignidad castiga. Abajo, abajo los muros del Estado. Que salgan los hermanos que están encarcelados. Matías, hermano asesinado por usurpadores de tierra y perros del Estado. Siempre estarás presente en la lucha con tu gente, con tu sangre se levanta mi guerrero combatiente. Con fuerza Fins demà!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 desde el centro social y cultural olga vázquez radionauta puntocom.ual fm 106.3 y el que no quiere escucharnos no está obligado a escucharnos y respetarnos necesitas una buena toda la info que no te cuentan todos en Radio Nauta, 106.3. minutos faltan para las 10 de la mañana y no podemos arrancar este día lunes si no tenemos las noticias internacionales, qué es lo que pasa en el mundo y para eso lo tenemos acá en el aire a Lucio Garriga Olmo. Lucio, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un, un saludo para todos y todas. Lucio, ¿qué es lo que pasa en el mundo? <risa> ¿Qué pasa? Bueno, están eh, ocurriendo distintas noticias que tienen mucha trascendencia internacional pero una de las más importantes, sin dudas, es el nuevo gobierno que existe en el Reino Unido. Nada más y nada menos que la secta de economía del mundo tiene primer ministro, un nuevo primer ministro, con una particularidad, solo lo votó el 0,2% de la población del país. Una una curiosidad que tiene justamente el sistema democrático del Reino Unido, para, para repasar y explicarlo rápidamente, la primera ministra del Reino Unido era Teresa May, una mujer que asumió hace unos años, renunció eh, hace había presentado su renuncia hace unas semanas y mmm, el sucesor de Teresa May se eligió a través de elecciones internas del Partido Conservador el partido al que ella pertenecía y bueno, el sistema sostiene que el, el, el, las internas del Partido Conservador solo votan aquellos que están afiliados y aquellos que quieran, por lo claro. tanto, solo votaron un poco más de 100.000 personas, a Boris Johnson, que es el nuevo primer ministro, lo votaron un poco más de 90.000 personas, de un total de 66, de 66 millones de habitantes que tiene el país, por lo tanto, es el nuevo primer ministro con apenas el 0,2% del apoyo popular. Una particularidad particularidad muy curiosa. Hay, pero... hay mucha gente que lo, lo comparó, comparó su imagen con la de Trump. Sí, parece que hay parecidos. Sí, parece que hay parecidos eh, en cuanto a, a lo físico particularmente. Tiene pero el además, mismo peluquero. Sí, el mismo peluquero, pero eh, Boris Johnson, que es el primer ministro, hace unos años recibió el premio al mejor peinado del Reino Unido. ¡Guau! ¡Wow! Eh, lo, lo, lo recibió, así fue. Lo estoy eh, viendo y parece que está muy baja la vara porque es pe peinado eh, tampoco para tanto. Sí, un, pe un peinado polémico que tiene Boris Johnson que, bueno, utiliza utilizan en, la, en, la, en los medios públicos eh, lo cierto es que sí, hay muchas comparaciones con Donald Trump, eh, no solo por el parecido físico, sino por algunas políticas que tienen en común, como por ejemplo eh, pensar eh, políticas nacionalistas el, el, el, Make America, el Make American Great Again de, de Donald Trump y, el, y la política de Boris Johnson de salir de la Unión Europea a toda costa, recordemos el 31 de octubre es la fecha límite que tiene el Reino Unido para salir de la Unión Europea. Teresa May, todo su mandato intentó que haya un acuerdo para esta salida. Boris Johnson dijo, eh, a vencer o morir, caiga quien caiga, nosotros nos vamos de la Unión Europea el 31 de octubre. O sea con, que todo, todo ese trabajo fino que intentó hacer May, eh, él lo va a directamente a resolver, pum. Eh, sí, a, a, lo, lo que dice Boris Johnson es nosotros el 31 de octubre nos vamos de la Unión Europea. Nadie sabe cómo se va a ir del de bloque europeo porque la verdad que hay muchas dudas en, en relación a ese tema justamente porque hay dos opciones. O el Reino Unido se va con alguna especie de acuerdo que configure el futuro de la relación y, y lo que sería este divorcio, digamos, o se va sin acuerdo. Que se vaya sin acuerdo... Es catastrófico para la economía europea y hasta puede tener repercusiones muy serias a nivel internacional. Porque tengamos en cuenta que una vez que el Reino Unido salga de la Unión Europea se queda sin todos los acuerdos que tiene firmados con este bloque que van, por ejemplo, desde las transacciones económicas hasta la compraventa venta de, de, de fruta y hasta la, el, el ordenamiento de los vuelos internacionales de los, de los aviones. Es decir... Toda la vida diaria del Reino Unido y de la Unión Europea está atravesada por acuerdos que una vez que el Reino Unido salga no van a tener más vigencia justamente porque claro. va a estar afuera de esta serie de acuerdos. Por lo tanto, hay mucha preocupación en Europa porque Boris Johnson es un hombre que dice nosotros nos vamos con o sin acuerdo. Por lo tanto, ese sin acuerdo genera muchas dudas, por ejemplo... Eh, muchos ministros de Teresa Meira, el ministro de Economía, el, el secretario de, de, de Asuntos Exteriores, la ministra de Justicia, renunciaron cuando asume Boris Johnson porque dicen irnos sin acuerdo es muy peligroso, nosotros no estamos de acuerdo, renunciamos, por lo tanto, ahí también hay un problema interno del Partido Conservador y otro problema que va a tener que enfrentar Boris Johnson es los problemas que justamente tiene su partido, porque... Porque el Reino Unido es, un, es una democracia parlamentaria, es decir, el primer ministro tiene que contar con el apoyo del Parlamento. Hoy en día, el apoyo que tiene Boris Johnson en el Parlamento, es de apenas eh, la, su mayoría es de apenas dos personas. Es decir, si pierde el apoyo de dos diputados, su gobierno pierde la confianza del Parlamento, por lo cual debería haber elecciones. Y además, si tenemos en cuenta que es un gobierno que asumió con muy poco apoyo popular... La verdad que el escenario de nuevas elecciones en el Parlamento en el en, en el Reino Unido no son descabelladas, podría llegar a ocurrir. Y que Johnson, en cualquier momento, o sea, si él pierde el apoyo de estas dos personas, directamente se va a elecciones. Sí, puede haber alguna serie de mecanismos para evitarlo, pero lo cierto es que eh, es un primer ministro que tiene muy, pollo, muy tiene un apoyo muy débil en el Parlamento y tiene un apoyo débil de su propio partido, es decir, el Partido Conservador que está dividido entre los que se quieren ir sin acuerdo y los que no, y además es un primer ministro que solo tiene el apoyo del 0,2% del, del padrón electoral, por lo tanto es un primer ministro débil. Claro. Por lo tanto, el, el llamado a elecciones para tomar legitimidad, para volver a formar gobierno, no es nada descabellado, teniendo en cuenta además que seguramente gane unas elecciones generales, las encuestas hoy en día lo dan como ganador, pero... Es un escenario que, que no se puede ignorar el posible llamado a elecciones. ¿Pero, Pero qué no pasa si... con la población votante que, digamos, un 0,2% lo votó? Dijiste que este voto era eh, voluntario, de alguna manera, que no es sí. obligatorio, digamos, eh, y que él está proponiendo salir sí o sí de la Unión Europea, sea como sea. Pero entonces, con este perfil, con esta plataforma que se presenta Uri Johnson, y la gente elige en general hay una gran parte de la población entiendo que elige no votar eh, no hay preocupación en la población, les da igual eh, es un tema que no está lo suficientemente difundido, ¿qué es lo que pasa con eso? Bueno, nosotros hablamos en, en lo umbilico del mundo la semana pasada con Fernando Sidrotti eh, que es una, un escritor argentino que vive en el Reino Unido y nos decía eh, el, el Brexit es una preocupación diaria, está todo el día en, en los debates, está todo el día en la prensa se discute eh, yo yo los periodista acá lo que están allá no dicen lo mismo no es un tema que está todo el día en la agenda porque es sin duda el tema es eh, a ver eh, es la decisión más importante de la historia del Reino Unido desde la segunda guerra mundial y la va a tener que llevar a cabo hoy en día un primer ministro que solo cuenta con el apoyo del cielo, por2% de la población por lo tanto es una realidad llena de problemas que demuestran no demuestran las contradicciones los problemas y los desafíos que tiene un sistema parlamentario y un sistema democrático que tiene que enfrentar una decisión que va a cambiar el, el futuro de sus relaciones económicas y políticas con el mundo a través de bueno un primer ministro que tiene poco apoyo a través que en su momento lo tuvo que llevar a cabo una primera ministra que también tuvo poco apoyo en su momento para formar gobierno que se desarrolló un referéndum eh, con con muchas dudas en algunos sectores de la campaña. Es decir, es toda una realidad, todo es, es el reflejo de los problemas internos del Reino Unido de cara a la decisión justamente más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Así que en octubre estaremos viendo a ver qué pasa, con qué niveles o no de acuerdo se, se ejecuta finalmente este Brexit. Sí, la fecha es el 31 de octubre y lo cierto es que Boris Johnson ya está trabajando con su con su gabinete, con su gobierno, lo cierto es que hay que decir que es un gobierno muy conservador, un gobierno de derecha eh, que en, en, en algunos sectores, bueno, justamente eh, es bastante conservador. Boris Johnson, igual, de todas maneras, es un hombre que muchos lo definen como un camaleón, no una persona que va cambiando constantemente, un impredecible de la política, nos decían... Eh, porque es un hombre que a lo largo de su historia ha hecho comentarios eh, racistas, homofóbicos y eh, lamofóbicos, pero que ha votado, por ejemplo, o se ha mostrado a favor del matrimonio igualitario, se ha mostrado a favor de que la, algunas eh, de que las mujeres eh, inmigrantes puedan permanecer en el Reino Unido. Por lo tanto, es un hombre bastante impredecible, que no sabemos qué nos puede deparar en el futuro, por lo tanto estaremos justamente muy atentos a lo que ocurra en, en, en los próximos días en el Reino Unido en relación a si pueda haber posibles elecciones y, sin dudas, a lo que ocurrirá el próximo 31 de octubre porque es la fecha límite para que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Ese día es Halloween, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Yo sería una campaña y relacionada. Pero no es en Estados Unidos, Halloween. Sí, sí. Bueno, es una, es una ¿Dónde es Halloween? No es, nosotros festejamos Halloween. <risa> Halloween es en Estados claro, Unidos, si pero bueno. Es, sí. Se ha expandido por el mundo Halloween. Ahora entiendo por qué él es ganó mejor peinado. Luego tiene dos personas de apoyo en el Parlamento. 0,2 personas lo votaron. Seguro lo votó su mamá mejor peinado. Es sí, como pasa. una... no es un hombre de masas, eh, por eso No, no, clara, claramente no, es un hombre, bueno, que... Gana eh, cualquier concurso con que lo vota una persona. Sí, más o menos, pero bueno, también me para comentar algunas eh, algunas de sus políticas que por lo menos ha anunciado hasta el momento es que quiere sumar a más de 20.000 efectivos de, de la policía a trabajar, quiere un discurso que para nosotros es bastante conocido, prometió inversiones en grandes en grandes proyectos de infraestructura eh, y además eh, su política más eh, más detallada lo que más eh, anuncios realizó fue que va a modificar el impuesto sobre la renta hoy en día este impuesto lo pagan las personas que cobran más de 50.000 libras bueno él lo quiere llevar a más de 80.000 en una política Clara no de favore que, que favorecerá a los sectores Eh, más altos de la economía del Reino Unido, porque bueno, justamente él es un hombre, Boris Johnson es un hombre que viene de la élite es una, es una un, un hombre que viene de la élite política, económica y social del Reino Unido estudió en el Eton, estudió en, en Oxford, eh, es un hombre que siempre se ha movido en los estándares más altos de, de la sociedad inglesa Así es, Lucio, ¿alguna otra noticia del mundo antes de cerrar? Eh, sí, una que viene bueno particularmente desde el sur de, desde Asia más que nada porque siguen las manifestaciones en Hong Kong, eh, quizás para nosotros eh, Hong Kong y China son regiones muy extrañas, lo cierto es que Hong Kong es una ciudad autónoma, una ciudad especial de China, que durante años estuvo bajo mandato británico justamente, en el año 1997 el Reino Unido entregó esta ciudad a China con la condición de, de que sea una ciudad especial que tenga un régimen capitalista. Es decir, China hoy en día tiene un régimen más o menos comunista y Hong Kong es una economía totalmente liberal y capitalista al máximo. El acuerdo fue que es la misma se entregaba en el año 1997 y que durante 50 años debía mantener este carácter especial. Este carácter justamente termina en el 2047 y desde hace semanas, eh, desde hace meses también, se vienen desarrollando Eh, movilizaciones y manifestaciones en todo Hong Kong contra distintas políticas del gobierno de bueno, el gobierno de la ciudad autónoma justamente pro-Beijing eh, durante el fin de semana también se realizaron nuevas movilizaciones contra esta política del gobierno y sobre todo también ¿no? exigiendo democracia, eh, elecciones libres, digamos, un, un sistema democrático de verdad y manifestaciones en contra de la intromisión china en la ciudad autónoma un asunto que es eh, que hay que seguir justamente bueno porque es un problema que atañe a una de las economías más importantes del planeta y que justamente es un conflicto que llega que tiene años de historia y de particularidades no una ciudad autónoma en una región muy complicada para las relaciones internacionales con una potencia como es china y que cuenta sin duda con la intromisión de todo de todo el mundo porque Eh, los distintos países del planeta están pendientes de lo que ocurre en Hong Kong justamente en estas movilizaciones contra China, eh, pero lo cierto es que bueno las manifestaciones se ven desarrollando desde hace semanas y por lo que dicen los manifestantes, van a continuar. Y a, a mí me resulta muy particular lo que ocurre en Hong Kong justamente porque hay movilizaciones, algunas muy violentas por parte de la policía y de los manifestantes, y por ejemplo, se forman barricadas, se ataca el Congreso, se toma el Congreso no en uno de los centros económicos y financieros más importantes del planeta. ¿Cuáles fueron las respuestas de los gobernantes de Hong Kong? Bueno, el todo surgió, eh, la, la primera manifestación surge a través de un proyecto de extradición que quería aprobar el gobierno de Hong Kong para que las personas puedan ser detenidas en Hong Kong y enviadas y entregadas a China. Ese fue el detonante principal. Eh, las movilizaciones obligaron al gobierno a eliminar el proyecto este. Eh, fue retirado el mismo, la, la primera ministra dijo el, la, la ley está muerta pero bueno las manifestaciones como decíamos tomaron otro carácter no y empezaron a exigir bueno más libertades por ahora el gobierno de Hong Kong que es pro Beijing eh, ha anunciado que va a seguir eh, reprimiendo y aplicando la fuerza si es necesario y el gobierno de China dice que bueno por supuesto eh, está en contra de estas movilizaciones y exige el mayor eh, cuidado posible por parte de las autoridades de Hong Kong para resolver estos problemas Si sí, acabábamos las imágenes son son imágenes de una represión tremenda por parte de la policía en el día de ayer por lo menos eh, se ve una ciudad muy movilizada y una policía eh, muy armada también Sí, también y lo que ha ocurrido también en las últimas semanas es la denuncia por parte de los manifestantes eh, pro-democracia de mmm, la, de los ataques o la participación violenta de milicias policiales o grupos paraestatales eh, pro-Beijing justamente que atacan las movilizaciones o a los manifestantes eh, así que no, bueno un, un componente más que se suma a la delicada situación que vive Hong Kong Un panorama complejo en Hong Kong Lucio, te agradecemos mucho la comunicación para radio nauta y bueno, estamos en contacto para la próxima semana Así es, bueno un saludo para todos y todas y todos y buen comienzo de semana Gracias Lucio Y así pasaba la mañana en una buena. Recuerden que pueden escuchar los contenidos de las entrevistas en nuestra página radioonauta.com.ar. Mucha información en el día de hoy. Vamos a volver a recordar la convocatoria de eh, la actividad que se va a hacer el día de mañana por Santiago Maldonado. El Estado te desaparece, Santiago vive en la lucha, dos años de su desaparición y asesinato. La charla se va a realizar mañana a 18 horas en Estación Provincial, 17 y 71. Organiza el Comité de Solidaridad de Santiago Maldonado. Hoy lunes se quedan con la programación en Radio auto a las 12 horas el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, a la red de medios a la que pertenece esta radio, una red de medios comunitarios, alternativos y populares. A las 18 horas vamos a escuchar Esperando el Derrame, y así que se queden escuchando Radio Nauta todo el día. Agradecemos a todos los oyentes, saludamos a Camila Boes, que estuvo a cargo de la operación, y nos despedimos... Mi nombre es Marina Cabral y Victoria Bicel a cargo de la conducción. Chau. 25 años I'm a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 Is still done to get a back quick big hue of hope forward destination